Y en el estudio, Nayana Melón y su columna de Política Ambiental. Buenos días, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo está, Pablo? Bien, eh, ahí con un problema en tu micrófono. A ver, ahí, ahí, ahí, ahí se sí. escucha bien. Eh, no me censuren, por no, no No, no, no, no, no todavía.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 terminan decidiendo cómo morimos y cómo vivimos en los territorios, básicamente. Entonces, es un poco eso, es dejar de escindir eh, lo ambiental. Por eso, quizás al, a, algunos empe empezamos a hablar de, bueno, es algo territorial, socioterritorial, porque quizás eso ayude a que no se escinda lo ambiental de la de lo humano, quizás de las personas que habitan en esos territorios. Eh, pero bueno, no es dejar solo la cordillera como un queso gruller, eh, no es solo eh, extraer el litio para para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 Generado, eh, pero me perdí el hilo de donde venía de eh, China, China, las consecuencias no solo ambientales eh, La otra vez estuve en, en, un, en un taller que, que trataba sobre relaciones China-América-Latina Y eh, invitaron a participar a una, una eh, persona que, que una, una persona que habita en Fiammalá Perdón, voy a tomar el mate Toma el mate porque se fría eh, No, y además me duele la garganta de tanto hablar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 Eh. Pero ponele que le tiran 300.000 pesos Un alquiler Un alquiler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 Argentinos, piensas a lo mismo.